Cuando ya pasaron siete minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Con Sebastián a b r e v a y a hombre de página 12, vamos a analizar el saldo político que dejaron hasta ahora los debates por la democratización de la justicia en el Parlamento.

A lo largo de todo el programa de hoy vamos a recorrer completa Taki o n g o i aquella obra conceptual de Víctor Heredia que, desde el revisionismo histórico, confronta desde el 86 con la versión oficial. Aquel trabajo que rescató la cultura que los pueblos originarios habían construido hasta octubre de 1492 y que la censura en democracia.

Nunca permitió escuchar completa por radio. Una nueva edición de Adán Buenos Aires es una muy buena excusa para escuchar, una vez más, a Leopoldo Marechal. Mauro Torres.

El creador de la producción de la folclórica de nuestros folcloristas hacen versiones del Flaco e Spinetta, nos va a contar cómo se siguen sumando cantantes y músicos. Y vamos a ver qué hicieron Ángela Irene y Blasito Martínez Riera.

En el especial, a la salida de cada info, habrá versiones de Guantanamera. Joseito Fernández, p i t z i g e r Los Olimareños, Manu Chao, Compay Segundo, Feliciano, John Baez, León Gieco, Zúquero, de todos los colores, versiones de Guantanamera. En el mini recital de las 3:30,

Chico Walker. Prohibido amanecer. Cuatro horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir.

Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 11 minutos, la temperatura para capital y alrededores es de 17,2. La visibilidad óptima 10 kilómetros. La humedad es del 83%. El pronóstico para el día de hoy indica una mínima de 15, una máxima de 23, pero lluvias por la tarde.

Sábado, domingo y lunes, según el extendido, sin paraguas en capital y alrededores. El sábado, una máxima de 21, el domingo, 19 y el lunes, 20 grados. Vamos agendando vías de comunicación: 53546655, y nos e n c o n t r a s en Facebook como prohibido amanecer.

Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.a. r Y como todas las noches, arrancamos vendiéndote el final. Adelanto del mini recital de las 3:30.

Contigo arque breio da cruz, a novidade que tem no brejo da cruz é a criançada.

alimentar de luz, alucinados, meninos ficando a z u i s e desencarnando lá no brejo da cruz, eletrizados, c r u z a m os céus do Brasil.

t i r r o d o s passeiam. Mas há milhões desses seres que se disfarçam também. E ninguém pergunta de onde essa gente v e m São jardineiros, guardas noturnos casados.

Passageiros, bombeiros e papais. Já nem se lembram que existe um brejo da cruz.

I'm going to

De música latinoamericana en la noche más larga del día. Chico Buarque será el dueño de la última media hora del programa de hoy. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro en AM 750. Hace algunas semanas hablamos con Mauro Torres, uno de los.

Padres de la criatura, uno de los hombres que gesta desde la producción continuamente el hecho de que folcloristas estén versionando al flaco e Spinetta. Con formato de micro programa van ingresando de a uno hombres y mujeres de nuestra música, cantantes e intérpretes que van haciendo al flaco desde su costado, desde su lugar, desde lo que les signe su corazón.

Por supuesto que en cada uno de ellos hay una mochila que tiene que ver con su historia, con su pasado, también con su presente. Y nos quedamos en, en volver a, a encontrar cuando él pueda ir contándonos cómo iba avanzando el asunto. Cuando hablamos la primera vez, pusimos en el aire a, a Mavi Díaz y dijimos: Bueno, a ver cómo sigue la cosa cuando ya empiecen a tallar músicos y cantantes.

Que hayan nacido con raíz folclórica. Porque Mavi, por encima de llevar en su ADN, por, por su papá, Hugo Díaz, por su tío, Domingo Cura, todo el folclore de adentro, arrancó como la voz de las viudas. Y entonces,、eh, uno la tiene del palo del rock. Y ahora, en su regreso a la Argentina, después de mucho tiempo en España, está de pies a cabeza metida con, con la música folclórica. Pero bueno, a ver qué fue sucediendo.

Cuando ya fueron llegando folcloristas de norte a sur y de este a oeste para armar sus versiones. Señor Mauro Torres, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, joven campana? ¿Cómo siguió la cosa después de aquella charla que tuvimos cuando pusimos en el aire aquel micro con esa tan muy buena versión de, de Mavi Díaz sintiendo de pieza a cabeza la música del Flaco? ¿Qué pasó cuando empezaron a llegar hombres y mujeres?

Que llevan muchísimo tiempo en los escenarios haciendo música folclórica argentina. Y lo que pasó fue sorpresa, porque、eh, muchos folcloristas, de, como vos decías, puramente folclore, están haciendo unas versiones de, del carajo. Ajá.、Uh -huh.

Y, y nada, una, mejor, una versión mejor que otra, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y estamos hablando. A ver, por ejemplo, si hablamos de Ángela Irene, vamos a escucharle un poquito a Ángela Irene en estado natural. Su versión de Volveré siempre a San Juan.

Que parte en el grillo de mi corazón. Mauro, ¿qué hizo del Flaco, Ángela Irene? Hizo un tema llamado Crisantemo.、Eh, es un tema que aparece, no aparece en, un, en ningún disco editado del Flaco, sino que aparece en la banda de sonido de, de una película llamada Flores de Septiembre. Ajá.、Mm -hmm.

Eh, que está dedicado a unos chicos que fueron desaparecidos en la época de la dictadura.、Uh -huh. ¿Y en qué se parece a esta Ángela Irene en estado, entre comillas, natural? Y es la misma,、uh -huh. exactamente la misma. Lo que pasa es que donde cambia que es, la que es lo que hago hincapié yo: que la música de Spinetta no, no es solamente rock,、claro. sino que es versátil, puede cambiarse el folclore. Ángela、sí. Irene haciendo al flaco Spinetta, a ver.

¿no? Lo, que, lo que genera la partitura del Flaco ¿no? es tremenda. Además, viste c o m o la interpreta, sí, sí, una sí. diosa. Atrás de todo eso está, quiero nombrarlo, Anéstor、sí, sí. Díaz, que es、eh, el dueño del estudio La Montaña de Cowland, que es el que la graba, el que hace los efectos, el que hace los arreglos, mejor dicho,、uh -huh. el, que, el, el que toca la guitarra, el que toca los instrumentos, hace todo.、Claro. Y el señor Rodolfo Lagos es el que mete ese、sí. m u n d o espineta.

Exactamente. Muy bien.、Eh, el otro personaje que tenemos por allí, yo conocía muchísimo más al padre. Pero los dos vienen, a ver, del chamamé, de Corrientes, de la verdulera. Los dos son dos este, acordeonistas. los dos... En el caso de, de Blas Martínez Riera, hijo,、eh, ya es un tipo que se anima más a, a cantar, a recitar, a tener otra presencia.

Dentro del escenario, al frente de, de su grupo. Pero Blas, el Blas padre, que es uno de los patriarcas de, del chamomé, un tipo con enorme presencia en la década del 60, en la década del 70, casi tomando la herencia de, de, de Tarragopadre, de Tránsito Cocomarola, era un tipo más ortodoxo. A ver, vamos a Blasito Martínez Riera haciendo preludio guaraní, subiendo al escenario a hacer lo suyo en estado natural. ¡Ah!

Esto lleva en su ADN. ¿Qué hizo del Flaco Espineta?、Eh, lo que hizo fue Campos Verdes. Y cuando hablamos la primera vez, me preguntó qué tema podía hacer del Flaco que se pudiera usar como el chamamé. Porque tiene, viste, su cosa. Y el primero que se me ocurrió fue Campos Verdes. Sí, Almendra. Sí. Claro. ¿Eso y... estaba en el álbum doble? ¿En el último álbum doble? No, eso salió como simple.

Ajá. No salió ninguno de los discos, fue uno de los simples. No me acuerdo ahora de, de, de, de qué, qué cara era,、uh -huh. pero salió uno de los simples. ¿Estoy confundido o hay un video? Hay un video. Hay un video que el están ellos、Spinegro. en el campo. Sí, claro. Sí. Sí. Bueno, a ver qué hizo Blasito Martínez Riera, hijo, cuando tuvo que versionar al Flaco Espineta.

Qué Bárbaro el clima que, que logran este, estos personajes. Estoy recordando una frase de, del Flaco que solía decir、eh, que ellos eran campo y Manal eran ciudad, y ponía como ejemplo justamente este tema. y Aquel video en blanco y negro, claro. claro lo, lo más loco de todo esto, es que parece que este tema, si uno escucha la versión de Blasito, tranquilamente puede ser un tema de ellos, sí.

Eso es lo más loco, y eso es lo que se busca en los micros.、Exacto. Que cada folclorista meta el folclore que, que le sale de los poros. ¿Qué se está cocinando a fuego lento para el 27 de junio en el auditorio de Radio Nacional, allí en Maipú 555? Un concierto presentando, una excusa para hacer temas de flaco en realidad,、uh -huh. pero un concierto para presentar los micros que están saliendo por la folclórica. Muy bien. Y van a estar, no sé.、Eh,

No, no quiero dar nombres porque todavía no me confirmaron.、Ah, pero se, pero, se supone que van a estar invitados la noche. Sí, claro. Y si、sí, Mavi Díaz, ...en Calle Anatores, r varios.、Eh, seguramente va a estar Ángel Irene, Néstor Díaz,、okay. este, que es el, el, el arreglador de varios de los temas.、Uh -huh. Así que bueno,、eh, ya cuando llegue la fecha, seguramente vamos a charlar del tema. ¿Pero qué le parece? Horarios en que están saliendo en la folclórica estos micros. Están saliendo los martes y los jueves, durante toda la programación.

Digamos, los martes salen. ¿Querés que te diga todos los h o r a r i o s Por supuesto. Los martes salen a las 4 y 30 de la mañana, a las、uh -huh. 9 y 30, a las 12 y 30 y a las 21 y 30.、Perfecto. Y los jueves sale a la 1 y media de la mañana, a las 5 y 30, a las 12 y 30 y a las 20 y 30. Muy bien. Muy Siempre son dos artistas por semana. Uno sale el martes y otro sale el jueves.、Uh -huh. Bueno, la verdad que felicitaciones y es este, realmente un.

Un gran laburo esto de que estos tipos a los que uno ve、eh, tan, tan sólidos, pero a, en apariencia tan herméticos en lo suyo, sí, están y, tan abiertos a algo tan distinto. Y es una sorpresa, porque cuando vos les, les ofreces hacer un tema del flaco, enseguida se pueden elegir temas.、Claro, es muy, muy loco todo、claro. lo que pasa. Yo lo voy a despedir con un regalito、eh, histórico, porque tiene que ver con Blas Martínez Riera Padre y esta relación.

Por ahí de, de, de los Martínez Riera y, y el rock.、Eh, julio de 1983, Estadio Obras. Primer concierto de Piero en su regreso después del exilio. Piero con Prema. Prema, aquel grupo que, que lideraban、eh, Alfredo Tott, el Mono y s a h u r r a l una banda espectacular.、Eh, se había producido hacía pocos meses una inundación terrible.

En el litoral argentino, y entonces Piero desembarcó en Buenos Aires con una canción que se llamaba La Inundación número no sé cuánto. Y invitó en aquel obra repleto, con muchísima expectativa por ver qué había del viejo Piero en el nuevo Piero. Subió un Blas Martínez Riera, todo vestido de gaucho, con su sombrero de ala ancha, su barba tupida, su verdulera.

Y se sumó de esta manera a esa versión histórica que, por primera vez, más allá de lo que había logrado Mercedes con Tarragó,、eh, comenzaba a unir al rock con, con el chamamé. Un gran abrazo, Mauro. Y, Igualmente. Y, y vamos para adelante con esto. ¿eh? Saludos a todos. Nos quedamos con esta versión: La Inundación número no sé cuánto, 1983. Blas Martínez Riera, padre y Piero.

私はパーう Juan。、のパーク u n d a d o del、パ a r a n ークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパパーパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパーク

もう一回言うと、もう一回言うと、もう一回言うと、も

イエイイエイイエイイエイエイ

どうしてもあなたのテレビはあなたの n レビはあなたのテレビはあなたのテレビはあなたのテレビはあなたのテレビはあなたのテレビはあなたのテレビはあなたのテレビはあなたのテレビはあなたのテ r ビはあなたのテレビはあなたのテレビはあなたのテレビはあなたのテレビはあなたのテレビはあなたのテレビはあなたのテレビはあ n d のテレビはあなたのテレビはあなたのテレビはあなたのテレ a は hasta c u a n d た

El que a で

ピア n コンプレマ

Y Blas Martínez Riera, padre, julio de 1983. La inundación número no sé cuánto. Calle s 750. Avenida Amancio Alcorta. Nace en Avenida Constitución hasta Avenida s a e z Numeración: de 1400 hasta el 4200. Historia:.

Amancio Alcorta, 1842 a 1902, fue diputado, juez, fiscal de Estado, ministro de Hacienda, ministro del Gobierno de Buenos Aires, director del Banco Provincia y del Colegio Nacional Buenos Aires. Amancio Alcorta, calles 750. Juntos por el mismo camino.

Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las cuatro. Prohibido amanecer. En AM 750. Te recordamos: vías de comunicación 535466.

55 y nos encontras en Facebook en Prohibido Amanecer. Allí ya nos están acompañando: Pulgares hacia arriba, Susana Fabrincat, Marcelo Gabriel Cassini, Adriana Morini, Hernán Gussetti, Alejandro Weber, Álvaro Mí Pérez Sáenz, Claudia Marcela Debiasi, Lucila l e u Cuánta gente de radio, cuántos compañeros que uno ha.、Eh,

Sembrado a lo largo del camino y que nos van acompañando de alguna u otra manera en estas, en estas noches de, de prohibido amanecer. Gracias a todos ellos. En un rato vamos a charlar con Seba a b r e v a y a hombre de Página 12 también de Nacional, sobre.

Las discusiones parlamentarias de los últimos días, saldos políticos, fuego cruzado entre oficialismo y oposición. s e b a es un hombre acreditado en el Parlamento, conoce muy bien el, el entramado entre líneas de estas discusiones. Así que, en función de saber que fundamentalmente estos debates están calentando motores.

Pensando en las primarias del mes de agosto y en las elecciones de medio término del mes de octubre, será bueno repasar la temperatura de, del Congreso. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos en el Parlamento? Detrás de cada uno de los discursos que vos seguís por telé o lees en los diarios cada mañana. Madrugada de música latinoamericana llega Mercedes Sosa a la noche más larga de.

En otros cielos brillará esa especie de la luz. Gracias, Solachito. Mercedes, de Estrella Azul. Lleva n mis oídos.

La música más maravillosa. Se quedan c i n guita para ver a todos esos f a l o p e r o s degenerados. Bueno,、pues、se equivocaron. ¿Cómo quiero la 750? Degenerado. s Es la que p r e f e r i d a s i e m p r e acá, ¿eh? La, la, la, la, la, la, la, y o estoy podrido. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los s o y e e n t oyentes.

AE 750. Felicidades. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AE AM 750.

Quéndalo para mañana. Seguramente, a partir de, de los primeros minutos de, del programa del sábado, vamos a tener en esta mesa a Ciro Fogliata. Nada más y nada menos que a Ciro Fogliata. Para hablar del pasado, del presente y del futuro. Y esencialmente presentar algo de El Rey del Rock and Roll, que es el, el último CD de su producción, de su enorme producción discográfica.

Que va a presentar el próximo 18 de mayo en la trastienda. Así que mañana en esta mesa vamos a tener a uno de los padres de la criatura, a uno de esos tipos que comenzó a trabajar en forma fundacional, allá sobre finales de los 60, en la construcción de lo que hoy llamamos rock nacional. Habrá muchísimos temas para, para charlar con él, muchas historias, muchas anécdotas y además.

Hablar con él en tiempo presente, después de tanta agua bajo el puente, es muy interesante verlo v en r l o e plena actividad a un tipo que ha tenido un recorrido、eh, realmente fantástico, ¿no? porque ha nacido en, en los teclados de los gatos y de ahí a, a esa fusión que ha tenido con el jazz, tan, pero tan, tan particular, regresos, idas y vueltas, Brasil. Bueno

Habrá mucho para hablar mañana con Ciro Fogliata. Te sigo vendiendo el mini recital de las 3:30 de hoy con Chico Huarque.

Temos a noção da hora. Se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como h i de partir. Ah, se ao te conhecer, dei pra sonhar, fiz tantos desvarios. Rompi com o m d o queimei meus navios.

Me diz pra onde é que ainda posso ir. Se nós, nas travessuras das noites eternas, Já confundimos tanto as nossas pernas, Diz com que pernas eu devo seguir. s i m tornaste a nossa sorte pelo chão.

Se na bagunça do teu coração, meu sangue errou de veia e se perdeu. Como se na desordem do armário embutido, meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu.

Como se nos amamos feito dois pagãos, Teus seios ainda estão nas minhas mãos. Me explica com que cara eu vou sair? Não, acho que estás te fazendo de tonta. Te dei meus olhos pra tomares conta, Agora conta como é de partir.

Andei pra sonhar, fiz tantos desvarios. Rompi com o mundo, quem i e i meus navios. E se estou onde é que ainda posso ir? Se nós, nas travessuras das noites eternas, Já confundimos tanto as nossas penas.

i E com que penas eu devo seguir? Sim, se tornaste nossa sorte pelo chão. Se n a b a g u n ç a do teu coração, meu sangue errou, d veia e veias se p e r d e u

Se na desordem do a r m á r i o embutido, teu paletó enlaça o meu vestido e o teu sapato ainda pisa no meu. Como se, se nos amamos feito, feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos. mãos.

Me explica com que cara eu vou sair. Não, acho que estás só fazendo de conta. Te dei meus olhos pra tomares conta. Agora conta como é de partir.

Chico b u a r q u e Thelma Costa, Eu Te Amo. Goles. Goles en 7.50. River me parece que empieza a acumular caudal de fútbol con Aymar y con s a v i o l a Toca Aymar. j u g a la pelota para s a v i o l a que la manda para Aymar. Amarca el cuerpo contra la Rosa. Siempre Aymar. Jugando para Berizzo, que la pone para Aymar. Aymar cambió la pelota para Colombia. Se lo tiró. ¡Gol!

Goles en siete cincuenta, Gustavo Campana de cero a cuatro, prohibido amanecer.

A mediados de 1986, y con un Luna Park repleto, Víctor Heredia anunció esta obra singular, inédita, altamente conceptual y revisionista. Taki h o n g o y ocupaba un espacio que hasta ese momento, solamente, solamente algunos temas perdidos habían salido a pelear. Sin embargo,

Esa obra conceptual que contaba con un trabajo de investigación de muchos antropólogos que estaba altamente fundamentado fue borrado de ...de los medios de comunicación de la Argentina. Estábamos en democracia, pero las presiones seguían existiendo. Por un lado, la embajada española en Buenos Aires, por otro lado, la iglesia.

Los dos que habían quedado peor parados después de aquel trabajo que ponía en valor, por un lado, la cultura de los pueblos originarios hasta octubre de 1492, y por otro lado, la barbarie de la conquista. Yo realmente no recuerdo que en otra oportunidad se haya podido contar con todo el material de Takion Goy.

En un mismo programa, que vos puedas escuchar completa esa obra conceptual. Pero al margen de ese dato meramente estadístico, yo te invito a ser parte de, de una suerte de noche histórica, pudiendo compartirlo, más allá de aquella recomendación alfonsinista de no emitir en las radios.

Eso va a venir después del Info, después de las primeras versiones de Guantanamera, que son parte del especial de esta noche. Y ya después sí, nos vamos a meter en el túnel del tiempo en 1986 y vamos a revisar aquel trabajo conceptual de Víctor Heredia. De norte a sur y de este a oeste. Completito. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca.

Y cincuenta en siete cincuenta. Argentina avanza derecho a la información. Hora cero cincuenta minutos, humedad setenta por ciento, temperatura diecisiete grados.

A partir de hoy pueden consultarse los padrones. Se trata de los listados provisorios para las primarias de agosto y las legislativas de octubre próximo. Los padrones definitivos van a estar el 12 de junio. La manera de consultar es por internet en www.padrón.gov.ar.

a i g u e l Fernández afirmó que el gobierno no va a devaluar la moneda. El titular de la Comisión de Presupuestos y de Hacienda del Senado descartó esa opción para no hacerle pagar el costo a los más vulnerables.

Nosotros tenemos una posición asumida que hay que decirla con todas las letras, y yo ni c o l o r a d o m e pongo lo digo con muchísimas ganas, m u c h a placer me da decirlo. No sueñen que vayamos a devaluar. ¿Por qué razón? Y porque devaluar implica hacerle pagar el costo a los más vulnerables. Y la presidenta ha dicho más de una vez: no somos neutrales en este tema, no vamos a hacerle pagar el costo social a los vulnerables. Entonces, ¿qué preferimos hacer en ese caso? En primer lugar, frenar el movimiento de la divisa.

De afuera. Son más de mil los muertos por un derrumbe en Bangladesh. El hecho ocurrió el mes pasado, pero el ejército reconoció no solo el número de víctimas, sino que todavía están buscando desaparecidos. En el lugar funcionaban varias fábricas de ropa, mientras las autoridades clausuraron una serie de empresas textiles como parte de los controles de seguridad.

Pilota. Migliore afirmó que solo quiere estar con su familia. Luego de haber sido liberado, el arquero pidió tranquilidad y respeto por el momento que está atravesando. El club le dio 15 días de licencia, pero su futuro es incierto, teniendo en cuenta que ya tienen a Torrico ocupando su ficha. El jugador estuvo 40 días detenido por estar relacionado a Maximiliano Mazaro, que continúa prófugo.

Humedad 70%, temperatura a 17 grados. Jorgelina Roca. 750 a v a n z a n a Derecho a la información. ¿Sabes lo que te podés comprar con solo dos pesitos? Todo lo que necesites. Tomo, Tomo Lima.

¡Jugale a la tombolina de Lotería Nacional! Con un mínimo de dos pesitos podés ganar hasta ocho mil veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! í o c h o mil veces! ¡Tombo, tombolina! Con poquito ganas mucho. Invita a Lotería Nacional. El jardín de Quakenhof es un extenso parque de más de treinta y dos hectáreas situado en Holanda.

También conocido como el Jardín de Europa, posee una impresionante colección de flores e híbridos de diferentes especies. Invernaderos, donde se venden flores, bulbos y semillas, molinos antiguos, lagos, fuentes y grandes paseos. Suele abrir ocho semanas al año, entre mediados de marzo y finales de mayo, que es cuando los campos de tulipanes están en floración. Jardines.

En AM a M siete cincuenta, campana de largada prohibido amanecer, Gustavo Campana, hasta las cuatro en a M siete cincuenta.

Antes de ir a las versiones de Guantanamera, me parece que bien vale la pena contar la, la gran historia que hay detrás de todo lo que se grabó fundamentalmente a partir de la década del 60. Lo cierto es que los versos sencillos de José Martí fueron adaptados a, a la melodía popular que, con distintas letras, se cantaba en Guantánamo.

Desde principios del siglo XX. Pero el primero que, que ordenó más o menos el envase y el contenido fue José Hito Fernández y lo hizo a principios de la década del 40. En la década siguiente, el músico español Julián Orbón armó la versión más o menos definitiva. Así sonaba José Hito Fernández, 1944.

Cuenta la leyenda que en un campamento infantil de verano de 1962, Pete Seeger escuchó por primera vez Guantanamera. La cantó un niño que se llamaba Héctor Angulo y que era alumno de Orbón. Por eso él conocía aquella Guantanamera que no había llegado a través del disco a los Estados Unidos. Seeger creyó que era una canción que formaba parte de la tradición oral de la cultura cubana.

Y la grabó como tema de Pete Seeger y Angulo. Que a partir de ese momento la canción se conoció en casi todo el mundo. El, el gran trabajo de Pete Seeger fue la internacionalización de g u a n t a n a m e r a Pero José Hito la había registrado. Reclamó derechos de autor. La cosa se solucionó cuando Seeger.

Viajó a La Habana en 1971 y cerró un trato desde el punto de vista económico con j o s é i t o Algo muy parecido, aunque con final muy distinto, ya lo vamos a contar en alguna oportunidad, con Paul Simon y el Cóndor p a s a Cuenta la leyenda que Simon iba caminando por París y se encuentra en una esquina con un grupo de chilenos que estaban tocando a la gorra.

Y estaban tocando el c o n d o r p a s a Y entonces Simon les pregunta: ¿Qué es esa bella melodía del altiplano? Y vivo uno de los chilenos le dice: Bueno, un tema mío. ¿Tuyo? Sí. Bueno, te lo compro. Y firmaron ahí unos papeles en plena calle. Y el tipo se llevó la supuesta partitura del chileno. Por supuesto que eso tenía nombre y apellido y había sido registrado hacía muchísimo tiempo.

Provocó esta historia un juicio millonario que terminó perdiendo Simon. Bueno, esa es una historia que algún día vamos a contar. Pero así la cantaba Pete s i e g e r así se encargó este enorme padre del folk norteamericano, este tipo que documentó su tiempo, que tanto le cantó a la paz, que tanto cantó en minas, en cárceles. Así se internacionalizó Guantanamera. Guantanamera.

Guaida Guantanamera Guantanamera Guaida Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la p a m a Yo soy un hombre sincero, de donde crece la p a m a

私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の o い出は、私の思い出 a 私の思い出は、n の思い出は、私の思い出は、私の思 a 出は、私の思い出は、a の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い a n 私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の

ピリオンカーメン encendido、ミスターソーススピンの encendido、

Presentada la historia de Guantanamera, vamos a comenzar a recorrer algunas, solamente algunas, de las cientos y cientos de versiones que se grabaron desde principios de la década del 60 hasta el presente. Y vamos a, vamos a entrar con las dos más revolucionarias: con una de los olimareños de 1968.

Que va a llegar con un poquito de ruido a púa para que el viaje por el túnel del tiempo tenga la escenografía que necesita. Y la de Manu Chao. La de los olimareños tiene que ver con un trabajo también conceptual desde lo discográfico que fue dedicado allá por 1968 a la revolución cubana, esencialmente a la memoria de t c h e Y la de Manu Chao van a ver que arranca.

Con un recuerdo al pata-pata de Miriam m a q u i v a y después está dedicado a Sandino y a Nicaragua. Los olimareños, Manu Chao, Guantanamera. Ya me voy pa' la guerrilla. Adiós, linda, no me v

llores dejó todos los amores que me llenaban la vida。

Guanta Namero, Guanta Namero, Guajira Guanta Namero. Ya me voy, ya me estoy yendo, tal vez no te vuelva a ver. Mucho te supe querer.

Pero mi vida yo entiendo que la angustia y el dolor, la opresión y la miseria, en los pobres de la tierra están antes que mi amor. ¿Cuánto

Guardia quanta numera, quanta n u m e

Con frío, ni más casitas de lata. Si los que tienen la plata y los dueños de la tierra no la reparten sin guerro, de ella la guerra se trata. Cuánta n a m e g a

Guantanamero Guantanamero Guajira g u a n t a n a m e r o Si me llego a morir lejos No te pongas a llorar Mucho tengo pa' ganar

v A a perder solo el pellejo, para morirme de viejo, pasando esta vida perra, mejor me voy a l a s s i e r r a s adiós mi vida te dejo.

じゃあ、めぼいパ l なげ d じゃありょうすいんだ。

ワンタナメラ、ワギラ、ワンタナメパパ

Primeras dos versiones de Guantanamera. Arrancamos con los olimareños y m a n u chao. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Nos escribe vía Facebook Claudia Marcela Debiasi.

Y nos puntualiza algo muy particular sobre t a q u i o n Goy, que es recordemos a Monseñor Colino. Monseñor Colino, después de escuchar t a q u i o n Goy, pidió la excomunión de Víctor l e r e d i a como para que vean la talla de las presiones que existieron allá por 1986 para desterrar esta obra de los medios de comunicación en la Argentina. Cosa que, insisto,

Sucedió. No se trató de una censura a la usanza de la dictadura, sino una recomendación. Recién Taekyongoy fue reestrenada en el año 2006. ¿Mm? Hubo que esperar que otros vientos soplaran en la Argentina para que subiera escena Taekyongoy otra vez.

Pero recién 20 años después de aquel estreno en el Luna Park. Y el otro dato que, que nos tira, en realidad es un pedido,、eh, nosotros le damos ese, ese ok gustosos, es así como hoy recordamos en forma completa a t a e k y o n g o y después hacerlo con La Forestal, aquel trabajo enorme, gigante de Kike j o p i s de principios de la década del 80, recordando lo que sucedía.

Con la explotación de los obreros del Quebrachal allá en el norte santafesino. Así que, Claudia, después vamos con, con la forestal. La semana que viene vamos a estar con todos l h o p i s con la forestal y aquel trabajo que bajó a Buenos Aires a principios de la década del 80.

Los invito a 1986. Comenzamos el viaje por Tachyongoy, una obra conceptual de Víctor Heredia para poner en valor a la cultura de los pueblos originarios. Hubo un tiempo en el que todo era bueno, un tiempo feliz.

Peleamos por nuestra libertad.

なっい

Literalmente, Taquiongoy quiere decir enfermedad del canto. Fue un movimiento de resistencia cultural surgido en Huamanga, allá por 1560, y que propugnaba el rechazo del dios occidental y cristiano impuesto de manera violenta y coercitiva a la población indígena andina como consecuencia de la conquista. De este modo, se incitaba al regreso al culto de los Huacas.

Que son a su vez los dioses prehispánicos y los recintos en los que se realizaba su veneración. Tachyongoy.

Quienes suponen que la historia puede ser contada desde una sola posición, desde un solo punto de vista, se equivocan. Por eso no pretendo que esta que presento aquí sea la única versión. No lo es. Esta es la de los vencidos, o por lo menos la de los que aparentemente han sido derrotados. El reverso de la moneda que hasta hoy nos han mostrado.

Los supuestos vencedores. Pues habría que preguntarse hasta qué punto ha sido vencida una cultura que subyace en nuestra memoria colectiva y pugna tosudamente por perdurar a través de los siglos y lo consigue con la permanencia de sus ritos y creencias ancestrales, con la permanente vigilia de quienes son descendientes directos de los que alguna vez.

Fueron dueños de estos territorios y del continente entero. Víctor Heredia, 1986.

Rato más Take on Goy en la noche más larga del diablo. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750.

En un ratito también nos vamos a meter en el recuerdo de Leopoldo Marechal. Hay una nueva edición de e d a n Buenos Aires y, como decíamos en el comienzo del programa, es una muy buena excusa fundamentalmente para, para volver a escucharlo. Como siempre planteamos, estas son cuatro horas para recordar o para descubrir. Así que en cualquiera de los dos lugares donde te pares frente a.

Al gran Leopoldo Marechal, bien vale la pena gastar unos minutos de radio para poder recordarlo o para poder descubrirlo. Una hora treinta y cinco minutos, ya gastó el nuevo día. Aymama, la alejada.

すてきな声が歌うことに気づいて、すてきな声で歌うことに気づいて、すてきな声で歌うことに気づいて、すてきな声で歌うことに気づいて、すてきな声で歌うことに気づいて、

Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Nació en Villa Crespo el 11 de junio de 1900. En otro junio, pero 70 años después, murió en la Buenos Aires, que lo amó por su belleza literaria.

Y que lo desterró por peronista. Mi vocación de poeta se manifestó muy tempranamente, cuando en la plenitud de mi niñez alternaba yo mi fútbol de barrio con la peligrosa costumbre de contar sílabas con los dedos. Más tarde, ya en conexión con los poetas de barriada, los anarquistas románticos y los m a l e v a j e s vivientes que ya pasaron al folclore de la ciudad,

Escribí mi primer libro de versos, Los Aguiluchos, de inspiración v i c t o r u g u i a n a que según entiendo no entra en la historia sino en la prehistoria de mis afanes. Un llamado a las armas de la revista Martín Fierro me lanzó después a los combates literarios y a las vanguardias poéticas. Entonces, en el fragor de la batalla, publiqué mis días como flechas,

El 1926. Ese mismo año, 1926, apareció El Rey Vinagre, y en el 29, Odas para el Hombre y la Mujer. Laberinto de Amor vio la luz en el 36. Cinco poemas australes al año siguiente. Y en el 39, El Niño Dios y Descenso y Ascenso del Alma por la Belleza.

Su nombre, pensamiento levantado del agua, o miel para la boca de silencios añosos, dicho bajo las ramas que otra vez aprendían el gesto inútil de la primavera, mi nombre atado al suyo, castigó la vejez de un idioma sin ángel. En un país grato al agua, no fue cordura olvidar el llanto de las campanas.

Yo era extranjero y aprendiz de mundo junto a la mar o fiel a su vocablo, y como la tristeza miente formas de Dios en la ciudad y el río de mi patria, sabía desde ya que amor en tierra nunca logra el tamaño de su sed y que mi corazón será entre días un gesto inútil de la primavera. En un país junto al mar, veletas locas de sueño,

Ya no sabían guardar fidelidad a los vientos. Niña, y edificando su alegría, toda impaciente por acontecer, pareció que en sus hombros apoyaba a la mano sin oriente una edad, o que reverdecían las palabras en el otoño de un idioma ya cosechado por los muertos. Niña de encabritado corazón, nunca debió seguirme junto al agua.

Porque de olvidos era trenzada su alegría, y porque la tristeza miente formas de Dios en la ciudad y el río de mi patria. Pero las rosas ignoraron la edad del mundo y se pusieron a contar frescas historias de diluvio. Por culpa de las rosas olvidamos junto al mar y a la sombra de peletas con sueño. Desde su adolescencia hasta su muerte,

La niña paralela del verano cruzaba. Fue imprudente olvidar que amor en tierra nunca logra el tamaño de su sed. Y a manera de un vino paladear la mañana o escuchar el salado proverbio de las rosas. Sólo al final de la estación fue cuando sentí c o m o la niña se disipaba en gestos. Y vi su madurez cayendo a tierra.

Y la estatura de su muerte junto a la mar encanecida. Mas como la tristeza miente formas de Dios en la ciudad y el río de mi patria, le arrebaté a la niña los colores, el barro y el metal, y edifiqué otra imagen según peso y medida. Y fue a saber su tallo derecho para siempre, su gozo emancipado de las cuatro estaciones.

Idioma sin edad para su lengua, mirada sin rotura, y esta maldad compuso mi experiencia con el metal y el barro de la niña. Bien pueden ya los bronces divulgar su cordura, y el día ser un vino derramado, y repetir olvidadizas ramas el gesto inútil de la primavera. Sentada está la niña para siempre.

Mirando para siempre desde su encantamiento, y este nombre conviene a su destino, niña que ya no puede suceder. En 1940 salieron El Centauro y Sonetos a Sofía. La multiplicación de cuentos, ensayos y poemas mostró en el 48 a la joya más preciada de la producción de Leopoldo Marchal.

Adán Buenos Aires. En el corazón del silencio los hombres clavan sus pasos. Cada talón golpea la v i g o r n i a del mundo. Se tejen las pisadas en collares de fuga. Y el tiempo, castigado de invisibles otoños, en los caminos hace llover sus hojas muertas. En el uso del hombre se fatiga el silencio.

Las rutas envejecen con el paso del hombre. El motivo no importa. Fabricamos campanas que muerdan el silencio. El mundo es un pandero que se quiebra en tus puños o en mis fuertes rodillas. Cantamos a la vida o a la muerte y el motivo no importa. Nuestra oración patina la cara de los dioses o revienta los ojos preñados de la lluvia.

Lo esencial es romper el silencio y el agua de los grandes mutismos, y el silencio es un buey que se arrodilla fustigado de voces. Yo anuncio un largo día de cólera, y entonces, de pie gesticulante como un dios, apretará su hinchado corazón el silencio, fruto de todas las palabras muertas. El mar extenderá sus puños de agua.

Sobre una destrucción de ciudades atónitas. Viejo trompo sin niños, en un rincón de noche se detendrá la tierra, y un dios color de algas ha de amasar el barro de otro mundo sin voces ante una gran frescura de diluvio. En la Feria del Libro 2013 se presentó la edición crítica de Adán Buenos Aires.

Tercer capítulo de la colección de ediciones académicas de literatura argentina del siglo XIX y XX. Esta edición incluye un estudio preliminar a cargo de Javier de n e v á s q u e z manuscritos inéditos de Marechal y su correspondencia con Julio Cortázar. Dije yo en la ciudad de la yegua tordilla: La patria es un dolor que aún no tiene bautismo.

Por eso no he logrado todavía sacarme de los hombros este collar de frutas, ni poner en olvido aquel piafante cinturón de caballos, ni esta delicia en armas que recogí en Maipú. Guardosos de semilla, vestidos de hoja muerta, los hombres de mi clan ignoraron la patria. Con el temblor sin sueño del cordaje la descubrí yo solo.

Leopoldo Marechal, escuchaste Niña de encabritado corazón, largo día de cólera, de días como flechas, y recién descubrimiento de la patria. Un buen pretexto, esto de la salida de la edición crítica de Adán Buenos Aires, que fue recientemente presentada en la Feria del Libro, para escuchar a Marechal. Vamos a ir al info.

Ya nos pasamos dos minutos, tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. En un rato, les prometo, vamos a charlar con Seba a b r e v a y a vamos a hablar y mucho con el hombre encargado por página 12 de la cobertura parlamentaria, porque nos parece que los últimos debates, los que tuvieron que ver con la democratización de la justicia,

Son algo así como el prólogo de un tiempo muy particular que acaba de comenzar con vistas a las primarias del mes de agosto. Hora 1:52 minutos, humedad 17%, temperatura 17 grados.

La presidenta recibirá a l v i c e de China. Cristina Fernández se va a reunir hoy a las 11 y media de la mañana en Casa Rosada para rubricar cuatro acuerdos de cooperación. El funcionario luego se va a trasladar al Congreso para verse las caras con su par argentino, Amado Vudú. Finalmente va a volver al Parlamento y se reunirá con el presidente de la Cámara de Diputados, con quien hablará sobre la cooperación de los organismos legislativos de ambos países.

Piden que organismos internacionales aporten datos sobre lavado de dinero. La solicitud fue hecha por el constitucionalista Eduardo Barcesat, dentro de lo que fue la denuncia presentada junto a la diputada Juliana Di Tulio ante la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

Patria Grande. Los presidentes de Venezuela y Brasil concretaron acuerdos de cooperación bilateral. Sucedió durante una visita de Nicolás Maduro a Dilma Rousseff para fortalecer las relaciones entre ambos países dentro de lo que fue la primera gira latinoamericana del sucesor de Hugo Chávez. Durante el encuentro, Venezuela propuso mecanismos que van a posibilitar la inversión, el intercambio y las posibilidades para empresarios públicos y privados, según señalaron.

Pelota. Los hinchas de boca promueven alentar al equipo desde afuera. La iniciativa de los simpatizantes del g e n e y se fue difundida por las redes sociales y lo que implica es manifestar el apoyo al equipo cuando no puedan ingresar a la cancha. La campaña se anunció luego de que el comité de seguridad decidiera cerrar la bombonera en el encuentro contra Colón, luego de los incidentes que hubo en el Superclásico. Humedad 70%, temperatura 17 grados.

Jorgelina Roca. 750 a v a n z a n z a Derecho a la información. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido. Amanecer. En AM 750.

Cuando el nuevo día ya, ya gastó una hora cincuenta y cinco minutos, de, dejo el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Una máxima de veintitrés, pero se habla de lluvias para toda la tarde-noche. El extendido, con relación a sábado, domingo y lunes, dicen que andaremos sin paraguas por capital y alrededores. El sábado, una mínima de dieciséis, una máxima de veintiuno, el domingo, una mínima de nueve.

Una máxima de 19 y el lunes una mínima de 11 y una máxima de 20 grados. Vamos al segundo juego de versiones de Guantanamera con Pai Segundo y después José Feliciano.

am ítulo versos で e vers l alma y antes de

g u a n t a n a m e r a g u a n t a n a m e r a Guanir aguanta la vera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno hoy.

わんかな a n な v e a e a n e r a n e a r a n わ a n veran a n e r a n u a n veran a veran わ a n わ e r a n u a n a n a veran n r e e a e r r a

Quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.

Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo yo tengo más que el leopardo

本当にあり。

Of that, they would start doing poetry. This is one of the verses from a famous poet, j o s é Marti. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero.

Sing Along in this one. Come on now. o n Tana Mera. One Hina, o n Tana Mera. o n Tana Mera.

La mera, las versiones de Compay Segundo y José Feliciano. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro en AM 750. Mensajes que van llegando al 53546655.

Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Euge de Quilmes, este, y bueno, esto me gustaría dedicárselo a Gustavo Campana y también a Jorge Lina. En la t a p a del disco de t a c k y on Goyle Víctor Herera que estaban pasando recién, ustedes podrán apreciar que la compañía discográfica que l o grabó promociona al sintetizador Yamaha DX7 de esa época, ¿no? El Serie 1, que era mitad analógico y mitad digital.

Y quería también este, hacer referencia a una frase que dice: ¿Qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser en toda nuestra plenitud?、Que、es la frase que usaba el, el relator, ¿no? Digamos. Y realmente es increíble ese disco, yo lo tengo. Lo único que no me gusta es que está remasterizado y con un sonido muy malo,、eh, que por querer sacarle armónicos y cosas hicieron macano.

¿Qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser? Sí, eres. Para mí es este, la gran síntesis de, de Taken g o、sí. y coincido con vos. Me parece que por allí pasa el, el gran secreto del hecho de haber armado una obra conceptual que va hacia atrás cinco siglos para contarte el porqué del presente. ¿no? También nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer, allí.

Karim m a h l u f dice: Aguante, Taquio Ngoy y Álvaro Mípez e Sáenz. Dice: Taquio Ngoy es una obra magnífica. Como los curas en general no entienden de canto y dolor originario, después de lo vivido por Víctor Heredia, una excomunión no, no le haría daño. Esto en función de lo que contamos de Monseñor Colino, que en su momento había pedido la, la excomunión de, de Víctor Heredia cuando salió Taquio Ngoy. Hay que recordar, agrega Álvaro.

Solo lo que fue la cultura prehispánica, sus huellas al día de hoy y no dejar de sentir nostalgia de su cultura y sabiduría. Es cierto, Balba. A ver cómo suena Valderrama a través de la Orquesta Nacional de la Juan de Dios f i l i b e r t

De la Orquesta Nacional, Juan de Dios Filiberto, que dirige el maestro Estampone. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las cuatro, prohibido amanecer. En AM750.

Dos horas quince minutos, ya gastó el nuevo día. Chico Huarque será el dueño de la última media hora del programa de hoy. Chico Huarque, Flor de Aydade. A gente faz hora, faz fila na vila do m e i o d i a de Ave María.

A gente almoça e só se c o c e se roça e só se vicia. A porta dela não tem tramela, a janela é sem gelosia, nem desconfia. Ai, a primeira festa, a primeira festa, r o primeiro amor.

Na hora certa, a casa aberta, o pijama aberto, a família armadilha, a mesa posta de peixe. Deixa o cheirinho da sua filha. Ela vive parada no sucesso do rádio de pilha, que maravilha.

Ai, o primeiro copo, o primeiro corpo, o primeiro amor. Ver passarela com o d a n ç a balança, avança e recua. A gente sua, a roupa suja da cuja se lava no meio da rua.

d i s p u t o r a d a ta ta na da grada da semi nua e continua: ai, a primeira dama, o primeiro drama, o primeiro amor.

Chico War, que será el dueño de la última media hora del programa de hoy. Hasta las 4, prohibido amanecer. En a m 7 5 0 Estamos hechos de los dos barros.

Del indio y del español. Lo que deberíamos averiguar de una vez por todas a esta altura es quiénes somos. Víctor Heredia, Taquion g o y 1986. No, ciertamente no eran dioses, no eran Viracocha. Cuando Pizarro entró al Cusco y junto con el padre Valverde decidieron la muerte de nuestro amado señor Atahualpa,

A pesar del rescate que pagamos, equivalente a tres habitaciones repletas de oro, nos dimos cuenta entonces de las verdaderas intenciones de esos hombres. Pero ya era tarde. La sangre había comenzado a derramarse y esas primeras y queridas gotas se iban a constituir después en un río inmenso que recorrería todo el continente y ya no habría salvación. n

Creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha. Creo en i n t i p a c h a Kamá. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi. Lloro mis marquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir.

何て言うんだした

よろいまきゅうにょ、や i たぱちゃき m うにょ、やねたぱちゃきゅうにょ、やねた a ちゃきゅうにょ、や o たぱちゃきゅ a にょ、やねたぱちゃきゅうに i やねたぱちゃきゅうにょ、やねたぱちゃきゅうにょ、i ねたぱちゃきゅうにょ、やねたぱちゃきゅうにょ、c ねたぱちゃきゅうにょ、やねたぱちゃきゅうにょ、やねたぱちゃき o うにょ、や

Atahualpa fue el decimotercer emperador inca, y pese a que tuvo sucesores nombrados por los españoles, está considerado como el último gobernante del imperio incaico.

た p a sin ver que mataba el sol、mundo se ha derrumbado、corazón

La sangre que se es sangre de mi señor、え

ごめんじゃ。

1530, el año de la peste. La gripe y la viruela se l l e v ó a millones y millones de seres humanos en el continente. Millones y millones de habitantes de los pueblos originarios. No había descanso para nuestro dolor. No solo moríamos a mano de los conquistadores, sino.

Que a nuestras angustias vinieron a sumarse las enfermedades. Las pestes, como la gripe y la viruela, desconocidas hasta entonces en nuestra tierra, cayeron sobre nosotros y la muerte no tuvo piedad.

A la tortura, la esclavitud y la enfermedad. Nunca supimos cómo vivir sin la tradición. Hemos perdido junto a los nuestros la.

Mercedes Sosa fue una de las voces invitadas, las otras dos, Baglietto y Van der Molle. Mercedes junto a Víctor Heredia en Naya Marca y Quilla.

Pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor. Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo, i n d i q u i e r se durmió.

La peste negra del extranjero, su risa se llevó.、Voy、a y l á m a r q u el quilla, lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá. El brillo de sus ojos ya se apagó.

もう、もう、もう、もう、もう、e う、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、も r もう、もう、もう、もう、もう、もう、も s もう、o う、もう、もう、もう、a う、も

Un trabajo de Alfred Marshall en 1899 en la Universidad de Cambridge intenta explicar el comienzo del capitalismo en el norte y dice: La plata extraída de América entre 1530 y 1650 ascendió a 11.600 toneladas, es decir, un promedio anual de 96.600 kilos por año.

En la década 1591.600 1 se llegó a 2.707.626 kilos, lo cual da un promedio de 270.750 kilos de plata que se fueron del sur al norte cada 12 meses. Aunque esas cantidades son elevadas, dice el autor, disminuyen en comparación con las cifras actuales.

de Producción de plata a esta altura del partido en el siglo XXI estamos casi en 2.747 millones de kilos solamente en México. Eso era el 16% de la producción mundial hace 500 años.

Anabel Orona nos dice vía Facebook: Qué hermoso, qué interesante el programa de hoy, qué bueno escuchar a Víctor Heredia en Taquion Goy. Es cierto. Y fundamentalmente, esta posibilidad, quizás histórica, realmente no lo sé, de que por primera vez puedas escuchar entera la obra por radio, después de aquella censura de 1986. Campana de largada.

Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM 750. Te dejo el título principal de la etapa de página 12 de este viernes 10 de mayo. La letra chica.

Con la firma de Sebastián Premichi, el equipo económico defendió en el Senado el blanqueo planteado por el gobierno y dio detalles de su implementación. Desde cómo va a funcionar la versión pagaré del bono que va a financiar proyectos energéticos a la operatoria de compraventa de inmuebles con el CEDIN.

En el chiste de Rudy Paz aparece este gordito oligarca con el que ambos están de alguna manera sintetizando a un sector de, de la población argentina hablando con un hombre de, de esta sociedad que, si bien es del palo, no, no, no representa a esa oligarquía, sino que es algo así como algún sector de la clase media.

Siempre quiere estar más cerca del que tiene más lejos y más lejos del que tiene más cerca. El gordito dice: Kisilov dice que los que critican quieren volver a los 90. Y el otro, el que quiere ser pero no es, dice: 90 es una exageración, pero un dólar a 50 estaría bien. La atardecida. La versión de Marcelo Cejas.

Marcelo Cejas y su versión de La Atardecida. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido a m a n e c r Dos promesas para mañana. La primera, ya lo, lo planteamos en el comienzo del programa de hoy. Mañana nos va a visitar Ciro Fogliata.

Así que vamos a estar repasando su último trabajo discográfico, El Rey del Rock and Roll, que va a presentar el 18 de mayo en La Trastienda. Y vamos a estar hablando de, de un montón de cosas que tienen que ver con su gigantesca historia musical. Y por otro lado, en función de que diputados del Frente para la Victoria impulsan un proyecto para expropiar el 24% de papel prensa, vamos a, a darnos algunos minutos para.

Recuperar de Funes el Memorioso la historia de papel prensa. Coplas del Rencoroso. Escuchad a Patricia Sapia porque es una de esas voces femeninas, de las nuevas, de las que se van sumando en los últimos tiempos, que bien vale la pena hacerle un lugarcito en los medios.

Ando ciego y vivo triste, yo te de seguir amando, esa es la ley del amor.

Ando And c あ e g o Vivo triste

Versión realmente muy cuidada, muy, muy hecha sobre la base de, del bajo de, del Gordo m a s a Aparecen las voces de Patricia Piojo z a p i a y Raúl Carnota. Coplas del Rencoroso. Acá no hay nada prohibido, excepto amanecer.

Prohibido amanecer en AM750. Cuando ya el nuevo día gastó dos horas cuarenta y seis minutos, te vuelvo a contar que a las tres treinta el dueño de la noche será Chico Walker.

dos caminhos dessa minha terra.

u GP.

Cala boca, Bárbara Chico Huarque. Será el dueño de la última media hora del programa de hoy. Tiempo de noticias en AM 750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.

Hora a d o minutos. Humedad o c t e m p e r a t u r a d i grados. El ministro de Trabajo adelantó que la semana que viene se cerrarán aumentos salariales.

Luego de participar en un acto en Zárate, Carlos Tomada hizo referencia a las ya acordadas paritarias de los gremios metalúrgico, bancario y comercio. Estamos en el proceso ya de cierre de varias de las negociaciones. Ha habido discusiones muy largas, situaciones de conflicto, aunque no hayan sido todas muy visibles, pero creo que estamos arribando a acuerdos en cuatro o cinco gremios importantes, que probablemente la semana que

b i Empiecen a consolidarse. Esperamos que metalúrgicos, comercio, bancarios, seguramente esos convenios van a empezar a firmarse a partir de la semana que viene y esto acelere la necesaria actualización de los salarios que están buscando.

Trabajadores de Cúspide denunciaron despidos y persecución sindical. Empleados de la editorial perteneciente al grupo Clarín protestaron en la sede de Multimedio en Barracas. El delegado, Luis Cabrera, explicó que la empresa desplazó a una compañera que dio su opinión en una asamblea.

El motivo de esta protesta es una serie de despidos, persecución gremial que estamos teniendo. Desde hace más o menos un año, la empresa c u f i de Libros ha sido comprada por el Grupo Clarín. En el transcurso de ese año, estamos sufriendo una serie de persecuciones: nos f i r m a n las asambleas, despidos, ataques psicológicos, no nos dejan nosotros representarnos gremialmente con nuestros compañeros, nos cuartan la posibilidad de expresarnos, nos filman constantemente donde estamos. Esto hace más o menos un año ha sido manejado por una nueva gerencia que no dio los resultados previstos y lo cambiaron trayendo a, de gerente general a Fernando Campos. Mano derecha del Grupo Clarín, del Grupo Visor, e l

Está siendo un serie de acontecimientos que está en una marea de que no estamos entendiendo nada de lo que pasa. Los trabajadores están todos en una nebulosa que no sabemos hasta dónde va la empresa. Hace poco tuvimos u n despido, ahora nos dijeron que, aparte de esa, que la no reincorporación de la compañera, vamos a tener una lista de 10 despidos más, por lo que ahora estamos en la calle protestando. El movimiento socialista de trabajadores romperá con Proyecto Sur.

Sucederá en un congreso partidario a desarrollarse el próximo sábado en rechazo a la alianza electoral sellada entre Pino Solanas y la dirigente de la coalición cívica Ari, Elisa Carrió. Desde el movimiento explicaron que van a avanzar en negociaciones con la Unidad Popular de Claudio Lozano y otras fuerzas para ocupar el espacio de centro izquierda que quedó vacante en la ciudad.

Campana, campana, campana, campana, campana. Vamos con el tercer juego de versiones de Guantanamera. Mirá, mirá q u é dos voces juntamos: John Baez y León g i e c o

Primero Joan Baez, después León. Guanta n a mera. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En a M750.

La muerte de Tupac Amaru comienza este último segmento destinado a recordar Tachyongo.

マルス pica.

Juan Chalemín encabezó la, re la rebelión de Aguita en los valles calchaquíes entre 1630 y 1643. No fue la nuestra una lucha de bárbaros contra seres civilizados.

No lo fue. Sencillamente peleábamos por nuestros derechos. Todos los indios diaguitas, abaucanes, malfines, a n d a l g a yocavil, calchaquíes, luchábamos por el derecho a la tierra de la que éramos dueños. Luchábamos por la dignidad de nuestra comunidad y contra la crueldad con la que nos trataba el invasor.

En definitiva, luchábamos por la libertad. Don Juan Chalimín, el bravo cacique, fue nuestro líder y guía. Su sangre es un símbolo para América y la indianidad. En el valle, calcha q u í como un agarro b o m á s hay un hombre que se aferra.

Sus montes y a su tierra, una flor en el desierto que v a e n nombre de sus muertos a luchar. Para mí no es solo un hombre, es un grito de millones que resuena por los Andes.

A la gloria de morir si es necesario, dignifico aquí su sangre, dignifico aquí su nombre por amor. Han escrito en nuestros valles lo mejor de nuestra historia y rescato en su memoria nuestra raza libertaria, Calchaquí.

Quiero saber hasta dónde mi sangre puede asumir el compromiso que tengo con mi tierra y con mis hermanos, frente al dolor de los que, con nuestra ignorancia, inocente en algunos casos, hemos discriminado como si fueran ellos los culpables de su propia desgracia, cuando en realidad son la llama viva de nuestra conciencia, lo poco que queda de nuestra antigua dignidad, de nuestra bella cultura.

Víctor Heredia, 1986, t a c h i o n g o y

Cortaban las orejas y nos amputaban un brazo o u n p i e les arrancaban los pechos a nuestras mujeres c u a n t o p a d e c e m

Después del asesinato de Juan Chalimín, el cacique que tomó la posta en la rebelión fue Pedro Chumay.

En un pedazo de mi sangre, Víctor sumó a v a n d e r m o n t

わんらんがらん、そろ l ろピンそろい

ファンマティナイノノガスタ、galopan tormentos en mi corazón。galopan tormentos en mi corazón。

Pero ya no puedo más, solo pienso en liberar. Anda l gala, solo pienso en liberar. Anda l gala. Y en Potosí, el tercer invitado, Juan Carlos Galieto. Así.

Íbamos desapareciendo de la faz del continente, lentamente. Nuestros líderes fueron asesinados y la indianidad esclavizada en las minas de oro y plata que eran descubiertas y vaciadas impunemente con el esfuerzo y el dolor de nuestros hermanos. Solamente en Potosí murieron ocho millones de indios por la ambición europea.

Ocho millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por una insaciable sed de poder y riqueza.

押し出す

you know

Una abuela india y un abuelo español transitan por mi sangre. Para que naveguen felices, quiero darles un curso firme, apoyado en el respeto y el amor por mi propia cultura, tratando de entender por qué festejo todavía fechas que representan la muerte y el aniquilamiento de bellísimas expresiones artísticas que son parte del patrimonio cultural universal. Víctor Heredia.

1986, Taqion Goy. Casi cinco siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural.

No hay excusa, porque b a s t a s generaciones hemos crecido en la equivocada creencia que nuestros indios eran seres bárbaros y sin inteligencia alguna. Pero la verdad aflora siempre. Y allí están, para reafirmar su alto valor estético, algunas muestras del arte cerámico, de la escultura en piedra y los tejidos precolombinos que desde el silencio nos golpean con su callada.

Y misteriosa belleza. ¿Qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser en toda nuestra plenitud? Podemos todavía, sin embargo, tratar de reconstruir desde las tinieblas las historias de los pueblos de los que ni siquiera sus huesos han sido respetados.

毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、e 朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎 s 毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎 a 毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎 a 毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、e 朝、毎朝、毎朝、毎

ブレ

América vive y soy parte de este cuerpo que se niega a festejar cuando en realidad quiere llorar. Deseo ese respeto. Necesito la autocrítica porque nuestro futuro se va a levantar con hombres conocedores de la verdad y fieles a ella. Si no comprendemos que ya somos libres, jamás alcanzaremos la verdadera independencia. Víctor Heredia.

Último Capítulo de Taquiongoi: Una tierra sin memoria, una tierra sin memoria no nos cobijará jamás.

Nuestra luz se irá apagando, desamparada morirá. m á s si cada hombre viera la fuente clara de la v e r d a d y en el viejo fundamento su pensamiento d e j a r á andar.

どんどんどんどんどんどんしんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど

え、hey.

Trato de ofender a nadie con esta obra. Solamente respondo a interrogantes que mi conciencia plantea respecto de mi posición frente al actual estado de las comunidades indias de América. Víctor Heredia, t a e u y o n g o y 1986. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer.

En AM 750, hasta que resten 10 minutos para las 4, todo el programa en manos de Chico Bart.

Vou lhe deixar a medida do bom fim, não me valeu. Mas fico com o、um、disco do p i c h i n g u i n assim, o resto é seu. Trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sombras de tudo.

E Fomos nós, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer, aquela aliança você pode empenhar ou derreter.

Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado. Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor pro aluguel.

Devolvo o Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato o portão sem fazer alarde. Eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde.

ワッケ、なしよん、りょう e じ aneiro、え o じなうでうんどゥよんどゥよんどゥよんどゥよん t ゥよんどゥよんどゥよんどゥよんどゥよんどゥよんどゥよんどゥよんど t よんどゥよんどゥよんどゥよんどゥよ a どゥよんどゥよんどゥ

Sonho medonho, desses que às vezes a gente sonha, e baba na fronte se urina toda e quer sufocar. Meu amor, vi chegando um trem de candango, formando um bando, mas q u e r um bando de orangotango pra te pegar. Vinha negro humilhado, vinha morto vivo, vinha flagelado de tudo que é lado, vinha um bom motivo pra te esfolar.

Quanto mais tu corria, mais tu ficava, mais atolava, m a i s t e s u j a v a morto pedia, empestava o ar. Tu que foi tão valente, chorou pra gente, pediu piedade, olha que maldade, me deu vontade de gargalhar. Ao pé da vivanceira, acabou-se a l i s e escarrete inteira tua c a r n i c e tinha justiça nesse escarra.

Te、rasgamos a carcaça, descemos a ripa, v i r a m as tripas, comemos ovo e aquele povo foi se a cantar. Foi um sonho medonho, desses que às vezes a gente sonha e baba na fronte se urina toda e já não tem paz. Pois eu sonhei contigo e caí da cama e amor não briga e não me castiga e diz que me ame, eu não sonho mais.

Hoje eu sonhei contigo tanta d e s t i t a amor. Nem te digo tanto castigo que eu tava aflita de te contar. Foi um sonho medonho, desses que às vezes a gente sonha e baba na p r o n h a e se urina toda e quer sufocar. Meu amor, f i chegando um trem de candango, formando um bando, mas quero um bando de orangotango pra te pegar.

Vinha nego humilhado, vinha morto vivo, vinha flagelado de tudo que é lado. Vinha um bom motivo pra te esfolar. Quanto mais tu corria, mais tu ficava, mais atolava, mais te sujava, morto pedia, empestava o ar. Tu que foi tão valente, chorou pra gente, pediu piedade. Olha que maldade, me deu vontade de gargalhar.

Ao pé da ribanceira, acabou-se a l i c e escarrete inteira a tua carnice, tinha justiça nesse escarrar. Te rasgamos a carcaça, d e c e m a ripa, viramos s tripa, comemos ovo, olha q u e l e povo, pôs-se a cantar.

Foi um sonho medonho, desses que às vezes a gente sonha. E baba na fronície, urina toda e já não tem paz. Pois eu sonhei contigo e caí da cama. E amor não briga, e não me castiga, a diz que me ame. Eu não sonho mais.

Chico Huarque, Nicanor.